Puedo hablar lo que pasa que ahora me dieron morcillas frías y gancias, Molina, ¿sabes lo que ah, es eso? Ah, usted sale en cara y directamente estoy, al vermouth. Sí. Y estoy comiendo morcillas, sabe cómo estoy, morlina Estoy como loco. Y estuve en Uruguay. ¿Qué pasa con Uruguay? No, ya estuvimos hablando de Uruguay, no se me meta con Uruguay, estamos resolviendo ¿Qué todo. Qué país lindo, qué país chiquito, no se empomó Uruguay, Molina, diga la verdad. Escúcheme, con esto de la de haya, ya lejos se si hacen tiempo... O le, le quiero decir algo, ¿qué hizo Lalla? Lo retó, le dijo, "Bueno, ustedes le sacó la amarilla, ustedes no pueden, qué mal, qué mal que estuvieron. Ahora no pasó nada, siga, siga, Molina. Molina sigue, los pececitos se mueren, todo contento. ¿Qué está pasando? Y acá hay una mano negra, Molina, se lo quiero decir, se lo quiero decir a todos. Que se lo empiecen, que el mundial todavía no empezó, ustedes siempre tienen una mano negra nosotros. Exacto, esto es. Uruguay está haciendo un maracanazo pero en Entre Río. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe cuál es el kit de la cuestión? El kit como el auto fantástico, ¿sabe cuál es? Acá está la mafia de las murgas. No, usted está no, loco, no, está no, no, corte, la, el look enloqueció la mafia de las murgas, no, este puertito <risa> está re El gancia le está pegando salado. Yo se lo voy a decir, Brasil tiene carnaval, ¿me sigue? ¿Hasta sí. ahí me sigue? Uruguay tiene la murga ¿Sí? y entre ríos, igual, igual es que yo me entré en el medio, vio que hace como un carnaval, que no sé qué, Entonces los uruguayos se calentaron porque le están sacando los clientes que están del otro lado del río, ¿se entiende? Porque acá es un negocio millonario, la murga tienen. Eh, fíjese tiene el papel picado, ¿con qué se hace, Morina? ¿Con, con papel. Y bueno, la serpentina, ¿con qué se hace? Con papel. Y bueno, ahí está la papelera. Entonces es un negocio millonario y se está metiendo con un negocio que mueve millones de dólares y aparte los uruguayos ya estaban calientes porque le afanamos a Gardel. Entonces, ¿ahora le vamos a falar la murga? ¿Le vamos a falar, no, falar el carnaval? No. Y ahí está. Entonces, Entonces nos enfocó con de, una papelera. En acuerdo ahí de la mafia del carnaval uruguayo, pum, metió la papelera y dijo, Tomá, te quedaste sin carnaval, Gualeguaychú. ¿Y, pero, ¿qué le parece? Es de verdad que es un negocio millonario. Acuérdese, la bombita de agua, el bombero loco, la espuma, todo eso es un negocio que que va moviendo millones, millones de millones de dinero Molina. No se me enfoca loco. No se me enfoca loco. Escúcheme, no, escúcheme, escúcheme para investigarlo, para investigarlo. ¿Sí? No va a ir con una lupa, ¿no? Investíguelo este tema, usted dice que es de la mafia, hágase el guapo, pero no vaya con una lupa, se lo pido por favor. Escúcheme. Estuvi, estuvimos en Bolivia. Estuvimos en Chile. Estuvimos en Uruguay y, y volvamos a la Argentina porque acá pasó algo muy raro. Usted ve cuando la usted escucha cuando por ejemplo la derecha se queja de la izquierda y dice, bueno, pero ellos viven en el pasado, son medio, retrógrado, son medio retrógrados, son medio viejetes, son como en el siglo 18. Vamos a hablar de Roberto Lupa la Rosa, colaborador del diputado Claudio Lozano que fue sorprendido en la oficina del subsecretario de Presupuesto del Ministerio de Economía debajo de un escritorio. Ahora, si usted va a hacer una investigación, quiere ahí buscar unos papeles que están en un escritorio. ¿Usted va a buscar debajo del escritorio o adentro del escritorio? Generalmente adentro. Generalmente adentro. Ah, bueno, adentro. estaba debajo del escritorio con un portafolio. ¿Qué tenía el portafolio? Una lupa, una toalla, una corbata y dos linternas. ¿Para qué quería la corbata, Morina? Es un tipo, es un tipo que investiga. Investiga seriamente. Entonces tiene la corbata para investigar Pero, seriamente. Bueno, para ahora... Está, a mí me dispara como varias cuestiones todo esto. Uno, si uno busca informes económicos. Primero porque los busca debajo del escritorio <risa> y no adentro, ¿no? Eso como ya lo dije. Después, la derecha acusa a la izquierda de que es obsoleta que vive en el pasado claramente tiene razón, porque el tipo para espiar lleva una lupa. ¿Quién es? Sherlock Holmes Molina. <risa> ¿No un día, no un día, no, con una lupa. Y bueno, usted vio que hay que investigarlo, los libros esos son enormes. Entonces él abre, y con la lupa va leyendo. Ahora la derecha te, te va enseñando, porque, escúchame, ¿la derecha con qué escucha? Escucha con micrófono. Si tengo que escuchar a mi cuñado, ¿con lo escucho? Con micrófono. Pregúntelo a Ciro, si no. Eh, claro, hay que preguntarle a Ciro Jane cómo se escucha, cómo se saca la información y listo. Ahora, contésteme esto y termino. ¿Por qué no tenía la toalla este muchacho? <risa> bueno, porque pasó un momento acalorado, digamos. Él sabía que esto puede llegar a pasar y bueno, se ve que... por Bueno, la transpiración... o sea, si vamos a piar, que seamos limpitos, ¿no? Porque él es con la toalla, eso está muy bien. Así que bueno, lo vamos a felicitar. Límpiense, séquense, cuando, si te la pira... Tiene la toalla siempre a mano. Perfecto, Molina. Listo. Usted ya se va. ¿No vuelve hoy? Ya está, Molina. Ya ¿Qué está. más quiere de mí? <risa> Listo. Me dieron bien. morcilla, me dieron gancia. Listo. Sí. No me, no me hagas lío, por favor. Porter bien en la semana que se está pidiendo con todo el mundo. A ver si nos llaman y nos encuentran a usted adentro de alguna heladera revisando la comida de algún ministerio, ¿está? <risa> bueno. Nos vemos, Molina. Hasta la semana que Listo. viene. Listo. Suerte, Humbertito. Y vaya por la sombra.